APSA realizará obras en la zona de Plaza Malvinas. La empresa informó que hoy se llevará adelante la reparación de una avería sobre la red de agua en la intersección de las calles 19 y 51. En el sector se detectó la pérdida y se procedió al vallado de área de modo preventivo ante el hundimiento que puede provocar el agua debajo del asfalto. APSA aseguró que se puede registrar baja presión en la zona y por consulta se pueden comunicar al 0800 999 2272 y por las redes sociales oficiales de la empresa. La provincia convocó a los gremios docentes por la problemática del gas en las escuelas. Hoy se llevará a cabo una reunión donde docentes presentarán la situación de cada establecimiento ante el titular de la cartera educativa, Alberto Sileoni. La convocatoria se da luego del anuncio de escuelas cerradas por falta de calefacción. Desde el Frente Unidad Docente Buenarense comentaron que se va a entregar un informe de infraestructura en relación a gas y calefacción. Un servicio que informa más cerca. El municipio realiza actividades en el parque ecológico. Informaron que se encuentra abierto todos los días de 7 de la mañana a las 6 de la tarde y durante todo el mes habrá una agenda cargada de propuestas para todas las edades que incluyen visitas guiadas, talleres, degustaciones y clases de distintas disciplinas artísticas. La participación para cualquiera de las propuestas requiere de inscripción previa enviando un mail a parqueecológico arrobalaplata.gov.ar En caso de no haber cupos, les interesades ingresarán a una lista de espera. Según se informó, todas las actividades se suspenden por lluvia. La temperatura mínima para hoy en las regiones es de 3 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión.